entre 1905 y 1908. La Paladino convocaba el interés de científicos y estudiosos de todas las ramas del conocimiento humano. Incluso el matrimonio Curie se dio tentado y acudió en 1905 a una de sus espectaculares sesiones, acompañados de otros científicos como el nombrado Charles Ryssen.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 opinar sobre ello en Almohadilla Rosavientos, en Twitter así que nada, decidnos qué es lo, lo que opináis de Eusapia Paladino la medium, la espiritista más famosa del siglo XX